Pues seguimos en esta jornada de martes. Tenemos con nosotros a la compañera Jezabel Pérez Solano, inspectora de consumo de nuestro municipio. Jezabel, muy buenas. Buenos días. Bueno, por cierto, ayer se celebró el Día del Consumidor y ayer tuvimos una charla bastante interesante en el Centro Social relacionada con las telecomunicaciones que ofreció la compañera Anabel Ceballos, ¿no es así? Eso es, en conmemoración del, del Día de los Consumidores. Uh -huh. Hay un acto hoy también especial en Toledo, organizado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la capital regional, además. Sí, también. También es una charla sobre publicidad que promete ser muy interesante porque está impartida por un publicista Y, y nos va a contar los entresijos de la publicidad, ¿no? Cómo, cómo nos manipulan un poco. Y esta charla, la, la responsable de la OMIC de Toledo, que anteriormente estaba en una mancomunidad, la uh -huh. de Cabeza del Torcón, ya la organizó allí y nos contó que había sido muy, muy bien, ¿no? Sí, sí. Había gustado mucho. Qué raro, ¿no? Un técnico publicitario, un creativo de publicidad, pasándose al lado oscuro ¿eh? y ofreciendo información a los consumidores sobre cuáles son los trucos que se utilizan en publicidad, no para engañar, pero sí para dirigir voluntades y conciencias. Sí, bueno hay algunos que, que sí que explican un poco esos entresijos, yo si no me equivoco es un técnico en publicidad, pero no estar metiendo la pata mm -hmm. Vamos con el tema que nos ocupa en una jornada como esta. Tenemos que volver a retrotraernos a la jornada del pasado martes cuando ofrecimos información en relación con eh, esta nueva normativa o este cambio de la normativa sobre eh, el acceso a Internet o la limitación en el gasto a través de los teléfonos móviles en los servicios de Internet o en el acceso a Internet cuando sales al extranjero, ¿verdad? Eso es, el, lo que se conoce como roaming o uso del, del móvil en itinerancia, que uh -huh. se puede utilizar para varias cosas y una de ellas pues es el, el acceso a internet. Uh -huh. Eh, comentabas que durante la semana pasada o hace 10 días aproximadamente te habías puesto en contacto con algunas compañías y directamente no lo conocían, no lo sabían o que desde Facua se había explicado, se había denunciado esto y que un poco la contestación de las diferentes compañías de telefonía era que no tenían ni idea de esta modificación de la entrada en vigor de este cambio en esta ley. Sí, según Facua las compañías decían que no era posible establecer este líquido no Porque ahora lo que ocurre con este reglamento, que está aprobado desde junio de 2009, pero entró en vigor en cuanto a este aspecto que estamos comentando, el 1 de marzo de este año, uh -huh. eh, pues lo que permite es que el usuario fije un límite máximo de consumo. Las compañías dicen que no es posible y que si se quiere fijar un límite tiene que ser para todo el consumo global del móvil, no solo para el acceso a internet. Pero eso no lo contempla la ley. La ley dice que se puede limitar el gasto de internet. Exactamente, que, que puede ser una limitación independiente de que tú quieras limitar otros conceptos. Pero a lo que obliga es que te permitan limitar el, el acceso a internet, el consumo por acceso a internet. Las compañías, según Facua, alegaban que no se podía hacer y que además no, no conocían la normativa. Yo lo quise comprobar, solamente lo comprobé con una compañía, que es la, la mía, y efectivamente me dijeron lo que decía Facua, que no se podía hacer y que no tenía ningún conocimiento de, de esta normativa. No sabemos si es que directamente las personas que cogen el teléfono, los operarios y operarias de las diferentes compañías no se han enterado porque no se lo han comunicado o si sí se han enterado pero tienen la orden de efectuar esto. Esto es algo que lo dejábamos en el aire durante la semana pasada, ¿verdad? Sí, no, no sabemos ni lo vamos a adivinar tampoco, ¿no? Lo que pasa es que en esa llamada que hice yo, pues me dijeron llame a lo largo de la semana a ver si ya se puede realizar el ya. trámite, ¿no? Y por eso habíamos quedado en que comprobaríamos esta semana si ya se han leído el reglamento y ya conocen su obligación. Lo que pasa es que es lo que tú dices, ¿no? Sabemos si lo conocen, no lo conocen y es que no han establecido todavía el, el uh -huh. procedimiento técnico. Pero el caso es que el consumidor la semana pasada no podía hacerlo. Estamos a 16 de marzo y esto entró en vigor el 1 de marzo. Eso Así que es. yo imagino que ya las compañías han tenido tiempo más que suficiente para leerse la nueva normativa y también para que los operarios lo sepan, lo conozcan y esté toda la infraestructura técnica preparada y dispuesta para que esto se pueda llevar a cabo. Se supone que tiempo han tenido, ¿no? Tiempo han tenido, porque además, como decíamos antes, el reglamento está aprobado desde junio de 2009, o sea que no es que hayan tenido 15 días para leerse el reglamento, es que estamos ya hablando de 8 meses o uh -huh. así, ¿no? Vamos a hacer una llamada a una de las compañías que operan aquí en nuestro país, no vamos a dar el nombre, pero sí, sí que va a ser una de las que, bueno, pues pueden tener contratos con muchas personas de las que nos estén escuchando, ¿no? Sí, podemos hacer a varias según como veas tú el, el tiempo. Yo me he traído aquí los móviles de varias. Vale, perfecto. Pues vamos a proceder a la primera de las llamadas. Buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Mire, quería conocer cuál es el procedimiento para establecer un límite de consumo en, en el acceso a Internet cuando salgo al extranjero. Bien, me podría indicar su dni eh, bueno pero es que yo no soy cliente actualmente solamente quería saber si en esta compañía se puede se puede realizar esto o no porque es que estoy sí. pensando cambiarme de compañía bien mantenga su momento en la espera por favor su nombre me ha dicho eh, jezabel Jezabel. un momento por favor el discúlpeme las molestias de espera si sí, en este caso no hacemos límite de consumo para Internet, ¿sí? Eh, pero me estoy refiriendo al acceso a Internet en itinerancia, en roaming, cuando se sale al extranjero. esto ¿Es obligatorio hacer este, esta limitación de consumo en este tipo de acceso? Bien, en este caso no aconsejamos internet en roaming porque sería muy caro, ¿sí? En este caso tampoco hacemos el límite de consumo. Ya, bueno, pero aunque ustedes no lo aconsejen, si yo lo quiero utilizar en el extranjero, la normativa comunitaria les obliga a ustedes a permitirme este límite. Bien, manténgase a la espera, por favor. Disculpe las molestias de espera, saber si ¿sí? Desde facturación me han indicado que si usted puede comunicarse en el día de mañana que van a verificar y van a chequear ¿sí? el límite de consumo que hay en roaming. De acuerdo, pues muchas gracias. Bien, gracias ah, a usted por comunicarse que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Comentario a esta primera llamada. Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que es un 902. Eh, yo te comentaba anteriormente, nos están haciendo esperar bastante tiempo y, claro, eso redunda positivamente en su empresa porque es un 902. Me comentas que el número o todo lo que se recauda con ese dinero no va a la empresa. ¿En ese tipo de números, el 902? Sí, el 902 no es un número de tarificación adicional, o es un número de tarificación especial, que es distinto a tarificación adicional. En, en el 902 lo que hay es un coste como uniforme, se llame desde cualquier desde cualquier lugar de España es decir, que sabemos que no es lo mismo el coste de una llamada local que de una llamada provincial o de una interprovincial. Con estos 902 se unifica el coste es decir, si es un 902 de una empresa que está aquí en Sonseca a los que vivamos y llamemos desde Sonseca nos va a costar lo mismo que si llaman desde Bilbao y esa es la función de, de estos 902 que tampoco tienen un coste fijo va dependiendo de los números que sigan al 902 La operadora nos había nada, no tenía ni idea de esta normativa y ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, pues me parece lamentable que una normativa que lleva en vigor ya 15 días no la conozcan y no solamente es que lleve en vigor 15 días, sino que está aprobada, bueno ya lo he comentado antes, ¿no? que está aprobada desde hace más de medio año y es muy lamentable que, que no se conozca. Y bueno, no nos han dado tampoco ninguna solución, nos han dicho que llamásemos mañana Y, y ya está, ¿no? Mm, hombre, si yo yo les he dicho que no era cliente de esta compañía, si fuera cliente y precisamente mañana voy a salir de viaje, ya no podría establecer el límite, porque si tengo que llamar al 902 desde el extranjero, aunque bueno, he de decir que este número es es un número para llamar desde un fijo, creo que también había un número corto que probablemente sería gratuito para llamar desde un móvil de uh -huh. la propia compañía, pero como nosotros no teníamos un móvil de esta compañía, pues teníamos que llamar a través del 902. Uh -huh. Segunda llamada. Departamento de Servicios Tecnológicos, buenos días. Hola, buenos días. Mira, es que me comuniqué con ustedes la semana pasada para que me comentasen cuál es el procedimiento para establecer un límite de consumo para el acceso a Internet en itinerancia desde Alemania. Y me dijeron que todavía no se podía hacer y era para ver si ya se puede establecer este procedimiento. De acuerdo, señora Pérez, ¿número de sus móviles? Sí. De acuerdo, efectivamente, esos servicios no lo podemos realizar en alto porque no se encuentra disponible. Eh, pero, a ver, es que ya le expliqué la semana pasada a una compañera suya que esto es una obligación que se establece desde la Unión Europea por vía de un reglamento comunitario que se aprobó el 18 de junio de, de 2009 y que entró en vigor el 1 de marzo de este año, entonces eh, es un derecho que, que me reconoce la legislación vigente. Sí señora, pero es que como le indico, tenemos al servicio, pero para llamadas más, no para acceso a internet. No, pero es que precisamente es para el acceso a internet, para el que lo regula la normativa europea, no para las llamadas. No, no señora, es que no se le puede realizar ese trámite. Eh, Pero es que no entiendo por qué no se puede realizar. Señora, nosotros tenemos eh, los servicios disponibles en el nosotros los activamos. Nosotros no podemos realizar activación de servicios en el cual no nos han indicado que se puede realizar el trámite para la línea. Eh, y, y, y, pero es que esto no me soluciona a mí, mi consulta. Yo le estoy diciendo que ustedes entonces están incumpliendo mis derechos como consumidora reconocidos por la Unión Europea. Señora Pérez, lo siento mucho, pero no estamos con eh, incumpliendo ninguna ley porque, como le indico, es un servicio en el cual, si usted desea, podrá conectarse a Internet del extranjero. Si no lo desea, no lo realiza. Pero no existe actualmente un servicio en el cual pueda realizar el trámite en el cual usted, cuando desee el límite de consumo, se desactiva el servicio y no podemos realizar ese trámite. Tenemos actualmente el servicio, pero en llamadas. Bueno, sí que están incumpliendo la norma porque, como le estoy comentando, este reglamento les obliga a ustedes a permitirme establecer un límite, al menos un límite de 50 euros de consumo. No, no, señora. no Lo siento mucho no poderle colaborar con ese servicio, pero en ese servicio no lo tenemos disponible. Bueno, pues muy bien. Pondré una reclamación por estos hechos porque no me parece adecuado. Además, la información que usted me está dando es totalmente incorrecta. Señora Pérez, yo me guío en estos momentos por los servicios que tenemos actualmente. Ya, pero si usted consulta el diario oficial de las comunidades europeas, comprobará que esto no es así como usted me está diciendo. Señora Pérez, pero yo me guío en la normativa y así mismo todos los servicios que tenemos disponibles para nuestros clientes. Ah, que ahora la normativa la normativa de su compañía es más importante que la normativa de la Unión Europea. Señora Pérez, debe tener en cuenta que a mí dan una serie de servicios en el cual le puedo ofrecer al cliente. Si no tengo un servicio, no se lo puedo activar. Ya. Bueno, pues muchas gracias por su Que tenga feliz día, señora Pérez. Hasta luego. Y una vez escuchados los hechos, ¿qué comentario y qué reflexiones te merece esta nueva llamada que hemos hecho? Pues ya más de lo mismo. Nos siguen diciendo después de una semana que, que siguen sin saber nada, que no les han informado sobre esta normativa y que sus procedimientos no, no permiten fijar este límite. Nos vuelven a insistir en que podemos fijar un límite global que no es la solución, desde luego, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y lo que determina la normativa es fijar un límite para internet exclusivamente. Ha comentado después de una semana porque concretamente en esta compañía, tú ya sí que hiciste una llamada durante la semana pasada. Sí. Y ya te comentaron, no, llame usted la semana que viene. Bueno, pues una semana más tarde estamos igual. A lo largo de la semana me dijeron que llamas. Y una semana después seguimos exactamente igual. Aquí además ni siquiera nos han dicho, pues otra vez, llame más adelante. Bueno, claro, ya como ya me lo habían dicho la semana pasada, pues... Y ni siquiera... Yo he dicho que iba a poner una reclamación porque aquí sí me he presentado como clienta de la empresa uh -huh. y, y no me han dicho, bueno, pues puede usted ponerla por teléfono o facilitarme. Eso es otro defecto de forma. Hombre, no es que sea obligado, pero si yo estoy manifestando mi voluntad de poner una reclamación y las reclamaciones se pueden poner por teléfono, porque se pueden poner por teléfono, eh, me podía haber dicho, bueno, pues si quiere le recojo la reclamación. Hombre, pues ellos si no me la ofrecen la posibilidad y no la pongo mejor para ellos. Mm, yo no he visto ningún interés en esta operadora concreta mm, por solucionar el problema. Solamente me daba, me daba evasivas, más bien, ¿no? Uh -huh. no no, no me daba ninguna solución ni me respondía a mis preguntas cuando le he pedido que me explicase cómo era posible que, que no se pudiera hacer este este este el establecer este límite. Uh -huh. Bueno, pues vamos con otra llamada y seleccionamos al azar otra compañía y enseguida llamamos. Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, mire, es que estoy llamando porque quería informarme de cuál es el procedimiento para fijar un límite de consumo uh -huh. en el acceso a Internet cuando se sale al extranjero. Vale, indícame tu nombre para decirme a ti. Jezabel. ¿tu sí. número cuál es? No, es que yo todavía no soy cliente. Estoy, estoy haciendo esta pregunta precisamente porque estoy muy interesada en este servicio y si la compañía lo tiene, pues... Vale. Lo que pasa es que el Internet, como lo ¿cómo accederías por Internet? ¿Mediante un módem o mediante el teléfono? Eh, pues mediante el, el teléfono. Vale, lo que pasa es que la tarifa de Internet, ¿vale? En el extranjero, ¿sería dentro de la Unión Europea o fuera de ella? Dentro de la Unión Europea. Vale, te cuesta 0,003 por cada kilobyte, ¿vale? Y lo que pasa es que no tiene un límite de consumo como tal. No existe una forma de restringirlo o hasta cierta cantidad limitarlo, ni para llamadas ni para internet. Ah, o sea, no hay ningún tipo de límite para, para no. nada. No, y... lo que sí, dime. No, no, no diga, dígame lo que me iba a decir, que le he sí. interrumpido. Que si normalmente tú, como cliente, haces un consumo, por ejemplo, habitual de 20 euros y un día haces un mes, no has finalizado el mes y consumes 120 euros, pues te manda un mensaje indicando que llames, porque has hecho un consumo bastante elevado, fuera de lo normal. Allí el departamento correspondiente, si no llamas pues sí, te restringe el servicio hasta que tú contactes con ellos. Mm, pero eso, pero eso es diferente. Pero eso sería un aviso sobre el consumo global del móvil, no específico, de Internet. Exacto. y Y, por ejemplo, ese aviso, ¿en qué momento lo mandarían? Eh, cuando se supera qué porcentaje de, de consumo? Es que va dependiendo, porque ellos van viendo lo que vas consumiendo y el sistema directamente manda esa información. Ya, pero quiero decir que usted ha puesto un ejemplo de 20, si gasto normalmente 20 euros, cuando uh -huh. llevo 120, pues ya he superado muchísimo mi consumo. Claro. ¿Sería esa gran diferencia o, por ejemplo, es cuando más o menos he gastado el doble de lo habitual? No, no, no. Sería no. una diferencia bastante grande. Más grande. Sí. No el doble de lo habitual. He puesto 120, pero puede ser, por ejemplo, los 100 euros o un poquito menos o ya. por ahí. Y es que no sé, porque la verdad es que estoy un poco sorprendida porque... Mmm, la normativa europea obliga a todas las compañías de telecomunicaciones que operen en la Unión Europea a permitir al cliente establecer este límite que yo le estoy preguntando, pero no sé por qué me dice que no que no se puede establecer. Es que es obligatorio que ustedes me permitan establecer ese límite. Ya entiendo, pero es que directamente desde aquí no lo podemos hacer. ¿Y desde dónde se podría hacer? No, es que no no tenemos esa opción de restringir... Digamos, de poner un límite como tal, a menos que, como te digo, la otra opción sería esa. Que si tú llevas bastante, un consumo bastante elevado, pues sí, se te mandaría un mensaje. Y te indicarían que si no contactas con Yoigo te restringirían la línea. Ya, pero no sé, eso no es una solución porque de hecho la normativa europea fija un límite, eh, o sea que el, que el consumidor puede establecer un límite de 50 euros y usted me está hablando de unas cantidades muy superiores, aparte que no es, ¿usted me podría explicar cómo es posible que existiendo una normativa que obliga les obliga a ustedes a, a permitir ese límite eh, no es posible por, por sus sistemas establecer esto? No, lo, la verdad es que lo de la normativa que me indicas, eh, nosotros no lo aplicamos ahora mismo en relación a cualquier línea. No sé si es que eh, mediante otro sistema o mediante otro medio se puede hacer, pero en principio no. Mm, pero usted está completamente segura de que no se puede, ¿no? Ahora mismo y no. no le han informado formas, sus superiores no le han informado de esta normativa? No. No. De todas bueno, formas, puedes. lo que sí puedo esperar un momento vale y lo confirmo a ver si realmente es una información que realmente lo pueden hacer. Bueno, pues consúltelo y coménteles vale. eso, que un esto segundo, es, es por obligatorio. Por vale, un momento. Disculpa. ¿Sí? ¿Sabe? Sí, estoy confirmando y en eh, un principio, como te indicaba, yo digo, todavía no tiene ese procedimiento, así que tendrías que enviarlo... Eh, mediante fax esta información o mediante nuestra web de Yoigo? Mm. ¿Te doy el fax o te doy el correo? Hombre, no sé, yo considero que no es competencia del cliente informar a la compañía de las normas que tiene que cumplir, pero bueno, si eso va a redundar en beneficio de otras personas y, y ustedes van a empezar a aplicar la normativa, pues yo se lo, se lo enviaré, si me facilita usted... Sí, el, eh, Prefiero por internet. Vale, sería. De acuerdo, pues muchas gracias. Vale, ¿Alguna otra consulta, José? No, nada Entonces, más. Entonces mantén tal vez pero un segundo para que te revisemos una breve encuesta. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego. Bueno, Jezabel, comentario de esta última llamada. Cuéntanos. ¿Ha llamado mucho la atención que tenga que ser el cliente quien informe sobre esta incidencia o incluso sobre esta normativa a la propia empresa cuando la, la, la, la normativa, la ley, obliga a la empresa y no al cliente? O sea, ¿manda narices? Pues sí, la verdad es que la normativa está reconociendo un derecho al consumidor, pero como estamos viendo en las llamadas que hemos realizado, ninguna de las compañías con las que hemos contactado tienen ni la menor idea de o por lo menos los operadores que nos han atendido no conocen la normativa. Y, y bueno Ha sido bastante sorprendente que en esta última empresa nos hayan pedido que le remitiéramos la información. Por un lado, eh, sorprendente en sentido negativo de porque la empresa no conoce la normativa y le pide al propio cliente que se la remita. Bueno, en este caso hemos dicho que no éramos clientes de la empresa, pero da igual, le pide a una persona particular que le remita la normativa. Pero por otro lado, eh, también es, es una sorpresa positiva, ¿no? porque al menos son los únicos de momento que se han preocupado por conocer la normativa. Aunque no es el procedimiento más adecuado pedírsela a, a, al consumidor que está llamando, sino que tendrían ellos que preocuparse de, de buscarla. Pero por lo menos han mostrado el interés por conocer la normativa, porque los anteriores no, no han ofrecido ninguna solución ni ningún interés. no Claro, habrá mucha gente que estará pensando, bueno, tampoco es tan importante, no porque estamos hablando de acceso a Internet a través del móvil. Muchos usuarios, sobre todo especialmente las personas mayores, ni siquiera se meten en Internet o acceden a Internet a través de los de los portátiles o a través de los ordenadores, mucho menos lo van a hacer a través de la telefonía móvil y mucho menos cuando van de vacaciones al extranjero. Pero da la sensación de que si este tipo de abandono que tiene el consumidor en esta modificación de la ley se produce en este asunto, con otro tipo de modificaciones que afecten a mayor cantidad de personas, es posible que pueda pasar lo mismo. Sí. Sí, de hecho esto pasa en otras en otras normativas. Y, y bueno yo sí que no, no es que sea súper grave, no es igual que si fuera algo en relación con las llamadas o los mensajes que es más habitual. pero por un lado hay muchas personas que se conectan a internet desde el móvil sin saberlo o simplemente por de forma accidental. a mí uh -huh. me ha ocurrido alguna vez que me he conectado porque pulsas un botón que no es y ya te conectas a internet. En segundo lugar hay personas que cuando viajan necesitan conectarse a internet y como están precisamente fuera de su casa, Pues necesitan conectarse a internet a través del móvil y cuando hablamos de conexión a internet a través de móvil no nos referimos solamente a conectarnos con el propio teléfono como en la última llamada nos preguntaban pero usted va a acceder a través de un módem móvil o a través de su teléfono móvil Yo he elegido el teléfono móvil por decir algo pero uh -huh. en realidad la normativa también se aplicaría a las conexiones a través de módem es decir es como una tarjeta de un móvil que va en un en una especie de pendrive o en o en otro en otro aparatito que se conecta con un cable USB y que se utiliza exclusivamente para conectarse a internet a través de un portátil, con, uh -huh. pero con esa con esa tarjeta de móvil. Esto también le sería aplicable y hay muchas personas que que lo utilizan, pues por negocios o lo que sea o porque tienen que conectarse a internet en el extranjero. De hecho, toda esta normativa, como ya comentamos el año pasado, está originada porque ya ha habido muchos problemas de personas que han recibido facturas de desorbitadas. Pues iba a comentar, todo esto salió porque una, una me parece que el alemán recibió una factura absolutamente desorbitada, como bien comentabas, de miles de euros. Me parece que hizo una declaración, o sea, una, una reclamación y, y se le ha devuelto parte de ese dinero, ¿no? O ese dinero. No, esto es otro segundo caso, para que veamos que no es tan, no es tan infrecuente. Bueno, el caso del alemán lo cita expresamente las instituciones comunitarias y, y los gabinetes de prensa de sí, la, de, un de la ejemplo, Unión Sí, como un ejemplo, como el paradigma de lo que puede pasar. Como ejemplo, porque se gastó 46.000 euros, no sé si fue en un mes o en más tiempo. El, el otro caso que comentas Esto eh, fue de un señor, creo que era español, o por lo menos vivía aquí en España, que se fue a Polonia. Antes de irse consultó con su compañía, que no recuerdo cuál era, pero bueno. Eh, cuáles eran las tarifas de conexión a internet desde el extranjero, uh -huh. que por cierto eh, hemos visto que en la última llamada nos las han facilitado sin pedirlas, eso también es una buena señal. Eh, bueno, pues le dijeron que eran exactamente las mismas las mismas tarifas que si se conectaba en España. Uh -huh. eh, entonces él se fue, se conectó normalmente a, a internet a través del móvil Y cuando volvió a España, después de un mes, tenía 14.000 euros en la factura, solamente por conexiones a Internet. ¿Este sí ha reclamado y se le ha devuelto ese dinero? Sí, se le ha devuelto después de un procedimiento de reclamaciones, eh, que no sé cuánto ha durado, pero se le ha terminado devolviendo eh, cuando el, el usuario ya puso una reclamación ante la SETSI, la Secretaría de Telecomunicaciones. Uh -huh. eh, se le devolvió por haberle informado de forma incorrecta. Pues Jezabel, lo dejamos aquí, nos ha parecido muy interesante este programa y desde luego muchísimas gracias por haber facilitado el acceso a estas llamadas, a estos números telefónicos y a la demostración in situ, de manera radiofónica, de que todavía queda mucho queda mucha educación consumerista que ofrecer, no solamente para los clientes, pero especialmente también para, para las empresas. No sabemos si es que queda mucha educación consumerista por ofrecer o es que queda todavía mucho cara. Pues Mucho sí. Jeta. <risa> la verdad es que no sabemos muy bien cuál es el motivo de todo esto pero ya sabemos que siempre se ha dicho y es verdad que la ignorancia de las leyes no estime de su cumplimiento Realmente todas estas conductas serían sancionables Creo uh -huh. que por telecomunicaciones en este caso porque a veces en el tema de las telecomunicaciones las competencias unas veces son de consumo otras veces son de telecomunicaciones Pero bueno, yo voy a hacer un seguimiento de este de este asunto ya que hemos empezado con uh -huh. la investigación no y, y voy a ver qué termina pasando y, y si por fin cuando ya por fin eh, lo apliquen las compañías pues lo, lo volveré a comentar porque es que además en algunos casos tienen la de defachate de decir que no es verdad la información que yo estoy diciendo no pues en la segunda llamada nos han dicho que no que la ley no dice lo que lo que yo decía que uh -huh que regulaba, ¿no? Jezabel, ¿algo más? Que se nos quede en el tintero. Nada más. Que sí. seguiremos abordando el tema, que ¿verdad? Que esperemos que pronto pueda decir que ya que ya es posible establecer este límite que regula la Unión Europea. Muy bien. Pues, inspectora de consumo de nuestro pueblo, Jezabel Pérez Solano, muchas gracias por estar con nosotros y a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros por facilitar esta investigación.